Muy buenas tardes, amados hijos. Vamos a estar en este momento, vamos a proceder pues a examinar, a estudiar la porción para esta semana. Aunque en, este, en esta semana, No hay para a l l como tal, sino que vamos a, a examinar en este estudio llamado De Egipto a Israel. Así lo he titulado. Vamos a examinar los、eh, los significados De esta fiesta que acabamos de celebrar hace pocos días y la relación con nuestra vida espiritual y diaria. Como todos sabemos, la festividad depesa. Conmemora la salida del pueblo de Israel, de Egipto. De de Misrai. La palabra Misrai significa difusión, problema. Esto tiene un significado especial en las filas De todos nosotros. Lo que significa es que e l f i n desea vernos salir de nuestras difusiones, de nuestros problemas, cualquiera que ellas sean, pecado, s vicios, maneras de pensar, en fin. Que no son las de nuestro Padre Celestial. Valores equivocados, deseos que no son los de Él, a m i c i o n e s que no son para nosotros, ni son su voluntad tampoco. No son ni siquiera su voluntad, pensamientos, Sentimientos, defectos de carácter que el eterno desea que cambiemos. Nuestra disposición hacia los demás también está involucrada en esto. Comenzando por los miembros de nuestra familia y siguiendo. por los miembros de nuestra s i n a g o r a nuestra conducta diaria, nuestras decisiones y nuestra ética en todo lo que pensamos, sentimos, hablamos y actos. Un conjunto de actos que podemos memorizar con el a c r ó s i c o PESA. Pensamiento, sentimiento, habla y actos. PESA. l a i n i c i a de cada término que acabo de nombrar. Pensamientos, sentimientos, Hablar y nuestros actos. El t a m u z dice, o m e n o r dicho, el a t a n a c h dice: sé, k a d o s h santos, separados, como yo soy Kadosh, separado, santo, dice el Señor. El símbolo por excelencia de la s a n q i l a d a que usar en esta fiesta es la masa, la masa de peso. Así como el símbolo por excelencia del pecado, su contrario es la levadura del pan c o m o La masa simboliza la naturaleza de Yeshua. La masa simboliza la naturaleza de Yeshua. Su carácter. Su manera de pensar, sus valores, su conducta. Cuando él estaba en la tierra de Israel, Yeshua tenía todos estos: pensamiento, sentimiento, s actos, habla. Habla ya estos en una forma de que usa, de s e n t i d l a Entonces, podemos preguntarnos, o preguntar, ¿cómo están sus pesas, amados hermanos? ¿Cómo están sus pensamientos? ¿Cómo están sus sentimientos? Como está el habla y tus actos. Esta es la pregunta clave que, no, que nos tenemos que hacer en todos estos días. Y comenzar a preguntarnos esto todos los días de nuestra vida. Para así comenzar a elevarnos espiritualmente. a s e r Hacer más y más c a l u s i n como es la voluntad de nuestro Padre. Porque sin santidad nadie verá a, a Albin. En otras palabras, no es una opción realmente, no es una opción la que tenemos, es una orden. Si es que q u e r e m o s estar en la vida, Con él, por el resto de la eternidad. Y creer que es una opción es lo que ha traído un tipo, el tipo de nivel espiritual tan bajo que evidenciamos cuando pensamos, cuando sentimos y hablamos y actuamos. Donde el nivel espiritual es muy bajo, amado. Nos hemos acostumbrado a caminar con Jesús en el nivel más bajo posible, en la carne, creyendo, creyendo, creyendo que todo está bien, cuando muy poco está bien a los ojos de Dios. Justamente, para eso es que Elohim nos brinda, a través de su bondad, de su g e f e la oportunidad cada año de mejorarnos, de ser cada vez a su sombra, a su s o r y semejanza, cada vez más c a d o s h Cada vez más separado del mundo y sus deseos, como hay como dice Primera de Corintios 2, 12. Nosotros no, hem, no hemos recibido el e s p í r i t u del mundo, sino el UA que viene de Elohim para que sepamos. Lo que el b i e o nos ha concedido.、Ah, amados, el amasar, el pan sin levadura que comemos durante estos ocho días tiene, tiene una forma plana, lo que simboliza la humildad y el sometimiento De Yeshua a la unidad de Yuhe Bahé, su padre. En cambio, el pan con l e v a d u r a está hinchado, alzado, lo que simboliza nuestro orgullo y nuestras pasiones que se levantan a la primera oportunidad. Aquí interviene nuestra voluntad. Debemos obligarnos, si es que queremos ser santos, estar apartados algún día, a orar por que usar, orar por santidad, a ser separados de nuestro pensamiento Sentimiento, habla y acto. Todos los días de nuestra vida debemos orar por eso. Para que nuestros pensamientos, sentimientos, cuando h a b l a m o s hablemos y n u e s t r o actos, nuestro comportamiento, sean en santidad. Es más, debemos orar todos los días. Cada mañana, nosotros empezamos para que e l h u i n nos dé un pedazo de masa espiritual que representa la naturaleza Kadosh Santa Belshua para que almente nuestro espíritu, especialmente en esta semana de preparación y purificación donde podemos comer en la carne y en el espíritu, en la eslúa, esta masa, tanto física como espiritual. Como la mayoría de las personas saben, saben que la palabra que usa significa santidad, separación, según el significado individual De las letras hebreas significa abrir la puerta para dejar entrar a Yeshua para que destruya el mal que hay adentro de, de nosotros. Esto es exactamente lo que debemos lograr. El primer paso, como hizo Elohim con su pueblo, Es físicamente salir de Egipto, de Misraeli, del mundo, de nuestras disfunciones, de nuestros problemas, ya sean mentales, espirituales o físicas. Para, para hacer esto, debemos hacer un autoanálisis de nosotros mismos. Y de lo que el Win desea que saquemos. Y en oración, pidiendo que él nos muestre que es urgente y lo importante que debemos sacar de nuestro ser s i m p a t i t o Como dice primera vez quien se ausense 523 Mantener irrepresiblemente nuestro espíritu, alma y cuerpo hasta la v e n i d a de m a s í a s j e Shuba Todos nosotros tenemos fortalezas especialmente en nuestra mente que es, que es el lugar Preferido de ataques de Hassassan. Estas fortalezas pueden haber estado allí, muy probablemente están allí desde nuestra niñez. Debemos pedir en oración que Elohim destruya toda s fortaleza s hecha. s de pensamientos negativos, sentimientos negativos y recuerdos negativos que tanto daño nos pueden hacer a nuestra alma sin saberlo nosotros conscientemente. Luego pedí que Él, nuestro Padre, ponga sus, sus pensamientos, sus sentimientos, su perspectiva, la manera de ver el mundo, lo que a él le gusta y lo que a él le disgusta, lo que pensemos, lo que sintamos, lo que hablemos y hagamos. En otras palabras, cambiar, n u e s t r o p e s a r Por su pesar, todos los días, esto va a tener un efecto a medio plazo. Nuestra mente, en hebreo, segel, y nuestra alma, n e f e s y rua espíritu, va a ser transformado En su, en, en su sombra y semejanza, que es precisamente su voluntad hacerlo a semejanza de, de la Yeshua. En el capítulo 3 de Shemot, Éxodo, versículo 14, hay una frase. Que cristianamente dicen los s o l e que soy. Realmente no es así, porque gramaticalmente en hebreo no se podría decir los s o l e que soy. Está escrito en hebreo, Eye, a h a c e r e l y a seré lo que seré. Ese se r e lo que se r e trabajando en nosotros activamente para cambiarnos. Él ya es, nosotros todavía no lo somos, de modo que Él Haciendo trabaja. e nosotros n p a hacer lo que él desea ser en nuestra alma mente espíritu y cuerpo obviamente en la medida en que lo dejemos no es nada estático amado todo es dialéctico en la realidad cambiante continuamente diferente Nuestra vida es un cambio continuo y por lo menos, y por lo menos así debe, debería ser. Si somos lo mismo durante años, p e r lo mismo durante algunos años, esto significa que hemos muerto ya. Hemos muerto hace ya tiempo y nadie se enteró, ni nos, nos han enterrado como debían haber hecho. Elohim tiene el propósito de h a c e r n o s cambiar continuamente sin dejar pasar un solo día. Ahora la pregunta es: ¿estás dispuesto a dejar cambiar? dejarte cambiar pues déjame decirte que el jeh a c e el jeh se ve el que se ve le está golpeando los portones de su corazón y su mente lo dejará en usted entrar Dice la palabra, es aquí que estoy parado en la puerta y estoy golpeando. s i a l g u n o escucha mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar dentro de él y cena, cenaré con él y él conmigo. No es por nada que hay Un viaje físico entre Egipto e Israel pasando por el desierto de Sinaí. Este es, es solo un recorrido físico del viaje mental y v i r t u a l que debemos hacer todos los años y todos los días para salir n o s de nuestros defectos y de pesar. En activos pensamientos, sentimientos, habla y actos. Pasando por el Sinaí, que es símbolo de falta de fruto y de falta de vida. Nuestra vida actual, donde muchas veces no hemos sido, no hemos, no vemos ni percibimos Lo que hemos avanzado o retrocedido espiritualmente a los ojos de Dios. A seguir de Egipto fue relativamente fácil para nuestro pueblo. Lo difícil fue sacar a Egipto de adentro de ellos, de sus corazones. Nos referimos a todos los vicios, mala costumbre, p e s a d a s negativos, y todo aquello que no es c a d o s h en nuestra vida y que, el, que a、ah, Elohim no la a quedado. Allá hay un, un, un personaje, un escritor, Norteamericano dijo lo siguiente: los hábitos primero son de araña, muy fácilmente se quitan, pero después de un tiempo son cadenas de a c e r Lo que al principio es un gusto y no l o s c u En s t a dejar e unos meses o años se puede n convertir en una a l i s i ó n Por eso, amados, p e s a c también es la libertad de Hasatán, quien está simbolizado por el Faraón. Elohim nos ofrece La libertad de, Has de, de, de Hasatán, que es el verdadero concepto del canaj y de Heduín, de la salvación. Salvación de Hasatán. No existe libertad para un h e d u i n La mal entendida libertad en m e s í a no existe tal cual la concebimos. La única libertad demasía que existe es obedecerle o desobedecerle. No existe una tercera opción, como dice bien Colosenses 1, versículo 13, que dice que nos libró de la potestad de la niebla y nos traspasó al reino de su amado Hijo. O sea, Egipto, el Israel, sin una d e e s a opción. Todo, todo ahora le pertenece a Yeshua. Ya no a, a Satán, pero tampoco a nosotros. Según Mateo 7.31, Él debe ser formado en nosotros De s u b debe ser formado en nosotros, a través de nuestra renuncia a todo lo que no es Kadosh, santo en nosotros. Tanto en nuestra mente, en nuestro Rua y en nuestro cuerpo. Esto es vaciar la cocina de la levadura. Todo lo que se debe hacer, En los días previos a pesar, para poder recibir la masa sin que se mezcle con el resto de la levadura en nuestra cocina. Lo mismo debemos hacer interiormente en nuestra cocina mental y espiritual, con todo aquello que está fermentando. En nuestro carácter y en nuestra personalidad. Cada vez que lo veamos sacar algo de la cocina, de nuestro corazón o mente, podemos pedir en oración que l o s contrario s entre n en nosotros, de parte de Yahshua, para que Él sea formado en nosotros. Parte por parte, día tras día. O sea, en poca s palabra, s que saquemos todo lo que l e u d e en nosotros y dejar entrar la santidad de Yeshua en nuestra vida. Elohim Jasef ya se l e c c i o n ó para nosotros l o q u e debemos lo que a r Algo que pocos p e nosotros tenemos, aun cuando tenemos el Rua a c o r e s No nos estamos repitiendo el fruto del Espíritu. Según Caracas 5.22, dice a Javá, amor, que viene de Elohim. ごしょ、おしゃれ。しゃれん、パス。おえん、パリン、パシンセア。ねるど、ひつりさ。へせ、ぶんだ。えむら、ふえ。あなば、はんぶんだ。 y por último dominio propio control propio no puede haber fruto amado no puede haber fruto si no plantamos si no se b r a m o s la semilla primero la semilla es el haber recibido al d i s o b a Yisua, y l reuba y e l espíritu Pero esta semilla debe crecer. Para ello debemos llenarnos del aliento de vida. r u a ajín, que es Juga de Ben, el pito de Dios. En oración debemos pedir, digo lo importante que es la oración, Debemos pedir todos los días que Elohim s o p l e el aliento de vida Rúa Jain sobre nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y aspirarlo tanto física como mental como espiritualmente para que nos renovemos en el Rúa. Pero nuestra mente, como dice Efesios 4, 23, que está viciado con pensamientos viejos y caducos, que ya no corresponde con un hijo de Dios, como somos nosotros, hijo de Elvin. El o El fruto de Arrua, Comienza por el último, realmente. El dominio propio. Autocontrol. Y va subiendo en calidad. La persona que no tiene control de sus emociones, ni de sus pensamientos, no se sabe dónde puede terminar. ¿Qué puede terminar haciendo o diciendo? Y, y el Wing no le va a confiar el resto de los frutos del Espíritu. Si es una persona que no tiene con todas sus emociones, entonces comprendemos que nuestro Padre no confía el resto de los frutos de, de su Espíritu. El autocontrol es fácil de tener si tenemos a José Jacobé c a d o s h con nosotros y lo dejamos obviamente actuar. Cuando nuestra carne gobierna, ¿qué pasa? Que el autocontrol, el dominio propio, se va. Tenemos que pedir en, en oración Estos nueve frutos de rúa, todos los días amados, y se hemos puesto a prueba. En cuanto lo hagamos, cuidado con esto, debemos de prepararnos para no te ubicar. Luego, debemos pedir, a nada, a nada es sumisión, humildad. a la voluntad de Elohim. Romanos 8, 14 dice, porque son hijos de Elohim los que son dirigidos por el e s l v a de Elohim. Nuestra vida, el ego debe morir, el ego muerto en nuestra vida debe morir para dar lugar a hacer exclusivamente la voluntad de Dios. Esta sumisión puesta en práctica pronto se convierte en q u é en u n i d a d Un certificado que en hebreo tiene también. Anabá. Anabá. Comenzamos, comenzamos a entender Entonces, que nada somos. Tener humildad, comenzamos a entender que nada somos y que nada sabemos sin, sin hacer. Esto no significa, amado, que debemos adquirir un complejo de inferioridad. No, no. No se trata de, inferior, de, de ser infer, inferior delante de la gente. s i n o de humildad delante de Dios, quien i o s es todo. Esta, esta humildad se traslada a la vida diaria. Nuestra convivencia se hace, se hace mucho menos conflictiva cuando nos damos cuenta de lo poco que somos. Y de los, los flagios que es nuestra vida, y que todo está en manos de j a c e e y que nosotros no tenemos ni podemos tener control de nada ni, ni de nadie. El resultado es un aumento de nuestra fe en nada. Y de nuestra bondad, Jesús, especialmente con menos f a v o r e c i d o El Rua de Elohim, el p í r i t u de Dios, coloca en nosotros una nebidud, nebidud, gentileza o b e n i d a d hacia aquellos que son menos Que nosotros que comenzamos a actuar a la gente como antes no lo hacíamos. Señal de que estamos subiendo la rampa, estamos subiendo espiritualmente la escalera de Yajo hacia, hacia los cielos, hacia los chamalín. Lo siguiente. que tenemos que conquistar es de la paciencia. Odej a panín. La paciencia, el aguante. No todos lo tienen. Algunos nacemos leones, otros gatitos mancitos, y, y sabemos que no es fácil convertir un gatito mansito en un melón. Pero es necesario, si queremos sobrevivir a los constantes ataques de todos lados que recibimos y los futuros ataques que muy pronto serán mucho más fuertes. Recuerden esto. Para, para que se prepare n mental y espiritualmente para lo que viene. La vida con Elohim es una constante lucha. Elohim no en vano se llama Elohim s e v a o t Adonai, pero se ejercitó. Hacen tiene dos ejércitos, uno angelical y el otro humano, que somos todos aquellos que estamos dispuestos a no tirar la toalla y a sobrevivir, cueste lo que cueste. Estos son sus soldados. Y él cuenta con nosotros, nosotros ciertamente que podemos contar con él. Amén. Pero debemos pedir y conseguir la paciencia, el aguante, el tipo de de aguante que tiene un sargento que ve que pierde. soldado continuamente pero que sin embargo sigue adelante y conquista el búnker del enemigo y lo saca de a l l í amados debemos sacar a Hassatl del búnker de nuestra mente y de nuestro corazón e instalar Fuese amiga allí, como la comprensión y la tolerancia y la aceptación por todo y por todos. No importa si tenemos que luchar un año o dos por un solo búnker. Y el último fruto, Merrúa, e l o h es el amor. El amor, a Javá, a Javá, el amor, no nace de nuestro corazón carnal, no, no, no, no, no. Es un, es un regalo de Elohim, que nos lo da para que lo regalemos a los demás, a los que nos rodean, no, que están Caentes de amor, caentes de cariño y de apoyo. Mas para tener este amor, primero debemos quitarnos lo contrario. ¿Qué cosa? Todo odio, rencor, ira y el mal genio que es a Satán. Y sus secuaces asusan en, en nosotros para que no podamos obtener este y los restantes ocho frutos. Y para finalizar, amados hijos, el amor a Javá es el principal fruto que podemos conseguir en nuestra vida. Debemos cerrar lo, los ojos a los defectos, a los que nos molestan en lo demás. Olvidar y esforzarnos de estar de ella para conseguirla. Y el gozo es el producto de tener amor, ¿sabía? Cuando el amor domina, Nuestro corazón y nuestra mente, el gozo Osher, viene automáticamente, como un amigo cercano que no s e se separa. Amados hijos, el WIN espera de nosotros que subamos l a e s caer l a la s u r l a m de Jacob. la e s c a e r a ve la j o e n e l espíritu, en el lua, en estos días de preparación para la purificación de nuestra alma, espíritu, buscando la queruja, buscando la santidad, porque sin santidad no veremos al v e n i d Y tú sabes muy bien que Él te ama. シャバー・シャロン。